a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco blanco la el misterio llena las ondas de mi 80 radio durante las próximas dos horas vas a escuchar temas exclusivos únicos, claves para ese futuro que dicen que se acerca cuando son las 12 y 2 minutos son y 2 minutos en las filas canarias la cordial bienvenida la gratitud en nombre de todo el equipo del programa Tere Moreno y Julio López en la locución Ana Ramos atendiendo vuestras llamadas Paz Llamas en la coordinación esta noche Alicia Gaitán Gaitón Alicia Gaitón controlando nuestro mágico sonido y Miguel Blanco que os habla para todos nosotros un placer estar aquí y yeah. breve nos vamos de viaje, nos quedan pocas horas para subirnos a un avión que nos va a llevar a encontrarnos con más misterios, con temas exclusivos que dentro de poco os lo contaremos aquí, casi nada de lo que estábamos preparando no os perdáis las próximas ediciones del Espacio en Blanco Hasta un extraterrestre está esperándonos por ahí y dice que nos va a dar una entrevista exclusiva para que os lo contemos también para preparar ese, este viaje las próximas expediciones del Espacio en Blanco esas expediciones a las que os vamos a invitar y dentro de poco también vamos a comenzar con nuevas actividades atentos a la página web del programa por ejemplo estamos preparando unos cursos cursos sobre todo aquello que os interesa viajes astrales, hipnosis, sueños tarot, un montón de cosas os informaremos en www.espacioenblanco.net Y para la gente que no tenga internet, que no se preocupe, que poco a poco le iremos contando aquí en el programa. Y pronto nos vamos a preparar para esa odisea que nos espera en este nuevo siglo. Y hoy, si nos deja, nos vamos a contar un montón de cosas misteriosas e interesantes que a veces nos quieren ocultar. De ello nos dan noticias a nuestros compañeros. sabú más de 2000 años desde que se le conoce y sigue de actualidad. Hay quien dice que tiene tantos años como el propio Dios. Para muchos representa la otra cara de la moneda, la contrapartida de la divinidad. Y estuvo perseguido atacado, prohibido y marcado durante siglos, durante miles de años. Pero a pesar de todo lo que la iglesia instituida ha intentado hacer contra él, en el tercer milenio, en el siglo 21, sigue vivo, vigente y con más poder que nunca. O eso es lo que parece. ...ya que el propio Papa de Roma... ...ha nombrado más exorcistas en todo el mundo... ...para combatirle. Y exorcismos se siguen realizando... ...y siguen existiendo grupos que le adoran... ...y muchos, muchos... ...esperan su tiempo de reinado. Nos referimos al príncipe de las tinieblas... ...y hoy, si nos acompañáis... ...vamos a seguir tras sus huellas porque solo quien tiene conocimiento puede defenderse. Y para ello tendremos como invitado a un investigador que ha pasado parte de su tiempo tras sus huellas, Manuel Carballal, uno de los máximos expertos en el tema. la segunda parte del programa nos llegarán invitados con noticias sobre las canalizaciones. Existe una mujer que dice ser el canalizador de un ser del continente Lemuria. Un ser del pasado llamado Ramta. Esta noche... Os hablaremos de su historia y de muchas de sus canalizaciones. Habrá más. Las recientes catástrofes del planeta en El Salvador y en la India nos han hecho reflexionar sobre el futuro, sobre el porvenir. Con la ayuda de los astros, esta noche hablaremos del destino, del futuro. Nos guiará Jesús de la Peña. Esas son nuestras intenciones. Dos horas llenas de intensos temas a las que ya estáis invitados. Y como siempre, si estáis ahí no es por casualidad, atentos. Hay muchas claves que esta noche deseamos mostraros. fiocho en las filas canarias Esos son nuestros temas la actualidad que se impone y como siempre todos podéis intervenir con nosotros si queréis esta noche nuestro teléfono 905 11 80 80 que ha venido a vernos de diferentes partes de España de Palencia de otros pueblos de aquí de la Comunidad de Madrid y otros lugares las gracias a toda la gente que llena esta noche nuestro estudio y los saludos también a toda la gente que está en nuestro chat en el IRC Hispano canal Espacio en Blanco cada día más gente apuntada a esta cita del misterio y ya solo nos queda saludar a nuestro invitado don Manuel Carvallal ¿cómo está usted? muy buenas noches don Miguel Blanco yo aviso como me cambia la voz? Sí, debe ser la edad, ¿no? Que te cambia la voz No, no es la Estoy realmente, bueno, inquieto, inquieto por el programa de esta noche No me extraña, yo también yo que cuando, inquieto. cuando lo estaba escribiendo, es difícil que yo pase miedo A mí nada más me encanta, tú sabes que me encanta pasar miedo Esa sensación Y sin embargo, mientras lo estaba escribiendo en casa hoy, tú conoces la casa Dice, uff, qué cosa tan rara Hemos dejado aquí un micrófono abierto, este micrófono que está aquí con una silla al lado por si acaso. Hay veces que cuando uno habla del diablo pasan cosas raras, ¿verdad? Pues y no sí. estamos bromeando. Lo que pasa es que eso no lo controlas y todo lo que no controlas igual puede volverse peligroso. Bueno, esta noche además tenemos una exclusiva, hay alguien que va a hablar con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Lo decimos en otro de momento. Entonces, criminólogo, eh, eres teólogo, ¿de qué te suelta? ¿De, de qué te sirve todo eso, Manuel? Oye, a mí me Navidad? interesa fundamentalmente la criminalidad asociada a las creencias. Y en los últimos años me he dado cuenta de que casi toda la criminalidad, como casi todo lo que hacemos los seres humanos, está asociado con nuestras creencias. Creo que era Aristóteles el que decía que un hombre es fruto de, de su educación o de su comportamiento. En realidad somos fruto de nuestras creencias. Todo lo que consideramos moral o inmoral, lo que consideramos positivo o negativo, lo que consideramos como bueno o malo, depende de las creencias que nos hayan inculcado desde niños. Ya. Y si en lugar de haber nacido en un país occidental como España, hubiésemos nacido en un país tan desafortunado ahora como la India, pues ah. creeríamos que las cosas malas es comer vaca, y seguramente entonces no nos afectarían las vacas locas. Si hubiese sido en otros países, pues nuestra moral sería diferente. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar esta noche. De la India hablaremos al final del programa, y nuestros oyentes que no se asusten, no solamente vamos a hablar de cosas duras como puede ser eso el diablo que mucha gente le asusta tenemos un segundo, una segunda invitada que está por ahí, que vamos a hablar de Ramta Ramta es un ser de otro mundo, dicen que de Lemuria, eh, hay una persona que lo canaliza, esta noche hablaremos de, de eso eh, bueno, vamos directamente con el tema, ¿te parece? 905 11 80 80 nuestro teléfono, por si esta noche queréis participar eh, vamos con la primera introducción que nos va a servir para seguir tras las huellas del maligno que es como titulamos esta noche el programa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 Eh, creen Están en la duda entre si es una visión interior mía o es realmente una visión que viene de fuera ¿no? ya, Esa es la, la duda que tienen ellos Yo la doy por buena ¿no? ¿Cómo era el ser sí. ese Perdona, ¿cómo sí. era ser ese que viste o que has visto recientemente? ¿Cómo era el sí. ser que he visto recientemente? Mm. Pues, prácticamente muy similar a, a lo que te acabo de describir ¿Macho cabrío? Cuerpo humano y cabeza de cabra Ya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 Y en cada grado, pues, las personas van introduciéndose en una serie de enseñanzas, yoga, tantra, etc. ¿Eso que no enseñas ponen... tú? Mm, no, no, no, no. Mm. eso son una serie de instrucciones y enseñanzas que se le envían a las personas tal como van evolucionando por por los 13 grados de iniciación que tiene la orden. Ya, ¿cuándo hablas de tantra hablas de sexo? Mm, sexo muy ritualizado, es decir, no es sexo mágico. Ya,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 ¿Eso qué significa? ¿Utilizar la violencia si te atacan? ¿No como bueno, Cristo decía poner la otra mejilla? Nosotros no somos partidarios de poner la otra mejilla, pero no, nosotros creemos en la legítima defensa, y eso es un derecho que aplica a cualquier eh, ¿Sí? gobierno ¿Sí? democrático en la actualidad, o que se ha aplicado durante el siglo XX, cuando Bien. los nazis vejaban a los judíos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 Los primeros en la primavera del año 99 apareció una serie de pintadas mm. satánicas por el o presuntamente satánicas por el barrio gótico de Barcelona. ¿Los hicimos nosotros? No, nosotros no nos dedicamos a eso. Mm. Ni, ni nosotros ni los otros que, que detuvieron, ¿no? Yeah. Y bueno, el arzobispo de aquí, que es un señor ultraconservador y me estoy refiriendo a Ricard María Carles,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 sinta radio Bueno, bueno, ahí estábamos.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 12 y media, 11 y media en las Islas Generales Hemos dado la vuelta ¿Y aquí quién hace falta agua vendida, Manuel? Está no, el estudio. ¿No, ¿No ves cómo está bien? Agua vendida y una espirina, de paso ¿Ah, quieres una espirina? Por, por si acaso Le buscamos una espirina eh, Noticias que llegaban hoy también Decían que dos adolescentes aparentemente poseídas por espíritus malignos Son la pesadilla de su familia y el vecindario en Peretoria, Sudáfrica Cuando en la furia de su ataque se cortan a sí mismas con objetos afilados Se arrancan bocados de su propia carne Golpean con su cabeza los muros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 que uno se refiere al pasado reciente y otro al pasado remoto. Un personaje cuando ha muerto pasa al Sasha, que es un estado de existencia en el que continúa existiendo, en el que continúa existiendo ese espíritu mientras quedan personas, sus familias, sus...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 Manuel eh, bueno decir que Manuel fue la persona que escribió el primer libro sobre satanismo que se llamaba... Uh, ¿Cómo se llamó? Bueno, no lo voy a decir para el que no se... El síndrome del maligno. Bueno, vale. Porque además estaba por ahí atrás. Escrito con Gabriel Cardón. Escrito de con decirlo. Gabriel Cardón, que queríamos que esta noche estuviera en el programa, pero debe estar por ahí fuera porque no le lo hemos localizado. Otra persona que sabe mucho del satanismo. Toda esta historia... Eh, bueno, antes de nada, el Papa, pues es cierto que hizo un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 Cicil, ¿Al Cecil le interesa esto del diablo y de las sectas satánicas? Al Cecil le interesa pues más las sectas satánicas que el diablo sí. Gabriel sí, el... nos podría haber contado alguna cosa de esas sí. Sí. Bueno, ¿para cuándo tu libro? Pues pronto Atentos, una vez que dentro de poco saca un libro sí, nadie Un lo auténtico impide. bombazo eh, Han intentado por ahí pararlo ¿Publicado por? decimos? No, todavía no O sí, bueno, tú, tú, tú mismo Luego me dices que yo soy el cosas no tengo vida Yo prefiero no decir nada por si acaso Bueno, pues dentro de poco a un libro, ¿se llama? Eh, ya nos enteraremos Bueno, lo presentaremos aquí sí, eh, No hay problema Un libro Esperemos... que hablará del CECID y de toda esta serie de cosas Gracias, gracias por las investigaciones, por estar ahí y por seguir adelante Gracias Un placer estar contigo Nos vamos de viaje, ¿no? Eh, por por supuesto A México, no siempre. Pero cuando nos vamos de viaje a otro sitio? Nos vamos a Perú dentro de poco eh, A Perú dentro de un poquito Atentos, hay un montón de viajes sí, Y dentro de un poquito, después de una información que os vamos a dar Hablamos de otra historia Al otro lado, ranta Un personaje que canaliza a otro ser americano En un momento nos cuenta la historia Música 905-1180-80, si queréis intervenir, ese es nuestro teléfono, ahí todavía pusiera que entréis en, en antena con nosotros. Ah, y si queréis más datos, ¿dónde, Manuel? Digo tú. www, www mundomisterioso.com mundomisterioso.com, ahí tenéis más datos, si sí, gracias Manuel, unos cuantos informes ovni, dicen que hay mucha gente por ahí mucha actividad ovni, vamos a México a encontrarnos con algunos extraterrestres a ver unas naves, nos han dicho que vamos a ver unas cuantas naves extraterrestres, que las vamos incluso poder filmar que seguramente estaremos en un contacto con ellos eh, o lo contaremos, pero bueno, para que os vayáis preparando, es lo que está ocurriendo por ahí Construyen nuevo telescopio para buscar vida en otros planetas. El 24 de enero de 2001, el profesor Paul Worowitz de la Universidad de Harvard informó que están construyendo un nuevo telescopio óptico que se dedicará únicamente a buscar vida inteligente en otros planetas. Worowitz señaló que el telescopio forma parte del proyecto SETI, Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente. ...Orowich apuntó que con este telescopio de nueva tecnología... ...los científicos buscarán sistemáticamente... ...pulsos de luz producidos por las hipotéticas ciudades de otros planetas... Orowitz es el inventor del maletín SETI... ...que son los circuitos electrónicos que han analizado las señales de radio... ...que nos llegan del universo... ...ahora en luz visible, Orowich y sus colegas del SETI... ...se aventurarán a confirmar algo que ya sospechaban... ...que es la existencia de otras civilizaciones inteligentes en el universo... ...aprueban la clonación humana en Inglaterra... ...el 23 de enero de 2001... ...el periodista Mike Harwood de la BBC de Londres... ...informó que fueron aprobados los cambios en la legislación... ...que permitirá la clonación de embriones humanos... ...Harwood explicó que la investigación genética... ...se enfocará en entender el funcionamiento de las células Peciolo... ...que son las células maestras que pueden transformarse... ...en cualquier célula del cuerpo... Harwood señaló que al cabo de ocho horas de intenso debate, la Cámara de los Lores aprobó la investigación genética en clones humanos. En la nueva legislación se especificó que los embriones podrán ser clonados libremente para investigar enfermedades congénitas, pero que tendrían que ser destruidos en 14 días. Extraordinario encuentro cercano es dado a conocer en Internet en la página Sightings de Jeff Renz... ...del 23 de enero de 2001... ...un extraordinario caso de encuentro cercano... ...fue dado a conocer por el investigador mexicano... ...Santiago Iturria Garza... ...según su informe, la familia Cárdenas... ...se encontraba en un viaje de estado... ...de Washington a Monterrey, México... ...cuando un ovni tubular... ...fue avistado en la carretera... ...el encuentro ocurrido la noche del 17 de diciembre de 2000... ...fue totalmente videograbado... ...coincidiendo con el relato de la familia Cárdenas... Según Iturria, podría tratarse de un caso de tiempo perdido, aunque aún se encuentra en proceso una investigación más profunda. Lista la segunda tripulación que habitará en la Estación Espacial Internacional. El 24 de enero de 2001, el científico James Hanley, director de vuelos de la Estación Espacial Internacional, informó que está definida la segunda tripulación que habitará permanentemente en la Estación Espacial Internacional. Hanley explicó que se trata del cosmonauta Yuri Usayev y los astronautas James Bosch y Susan Helms... ...quienes serán llevados al complejo espacial a bordo del transbordador Atlantis en marzo del 2001. Hanley apuntó que la tripulación alfa que está en órbita bajará a Tierra el 26 de febrero de 2001... ...dejando libre el módulo BEZHA, único habitable de la actual estación espacial... Halley agregó que la cápsula Soyuz está acoplada al Bezza y tendrán que moverla mientras el transbordador Atlantis se acopla para que aborde la tripulación Beta, que permanecerá en órbita más de dos meses. omniluminoso es avistado cerca de los volcanes. El martes 16 de enero de 2001, el señor Carlos Martínez pudo videograbar un omniluminoso cerca del poblado de San Martín Texmelucán, en el Estado de México. ...según Martínez, el OVNI era unas seis veces mayor que un avión... ...y caía del cielo lentamente... ...el OVNI tenía forma alargada... ...y pudo ser grabado durante tres minutos... ...de los 7 que duró el avistamiento... ...finalmente el OVNI continuó su desplazamiento... ...perdiéndose detrás de las casas... ...en dirección al volcán Iztazihuat... ...al oriente de la Ciudad de México... abre la puerta a lo desconocido todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada espacio en blanco Cambiamos un poco nuestro escenario, dejamos de hablar de cosas oscuras y vamos a intentar hablar un poco de luz, eh, 12 53, 11 53 en las siglas canarias, 905 11 80 80 en nuestro teléfono, preparados vamos a daros a conocer a un personaje que dicen que viene desde Lemuria y hay un ser aquí en el planeta que canaliza, comunica con él, después de esa introducción nos damos casi todos los datos. Nathanaik es una mujer que se transforma cada vez que canaliza a una entidad llamada Ramta. Ramta, un ser que vivió en el antiguo y desaparecido continente de Lemuria. Ramta ha vuelto a aparecer en nuestros días, empeñado en transmitir un antiguo conocimiento que denominan la Escuela Agnóstica Americana Esta noche, en nuestro estudio Tenemos invitados que nos pueden dar más datos de esta escuela De este peculiar ser llamado Ramta Escuchemos Música Bueno, pues ahí está esa introducción, saludar a nuestra invitada pensamos que íbamos a tener muchos más invitados, al final se han rajado todos se No, no su... te creas, no te creas, <ríe> no se han rajado Creo que Santiago iba a venir en un momento buenas sí. noches Yolanda, Valencia, ¿cómo estás? Muy bien. bien Hace mucho tiempo que nos vimos, no sé dónde nos vimos o cómo, ¿sóis, Tañi? Oh, no sé, yo creo que me iba de 80 y tú llegabas, más o menos, ¿no? Sí <ríe> Más o menos Hace tiempo, ¿eh? Sí ¿Y has estado en Estados Unidos? Sí ¿A de venir ahora? Llegué hace tres o cuatro días me decías que nunca habías visto nada más poderoso que ese personaje que está ahí Que Ramta O J... ¿Cómo es J.F.? No, no Una cosa es eh, J.C. Knight otra cosa es Ramta Me lo explique ¿Cómo es eso? Eh, pues no sé Yo creo que, que no es importante Si es J.C. Knight o si es Ramta no, no, Lo importante es lo que te está diciendo Y si te toca o no te toca Ahí está el examen has dicho que ibas a ser crítico conmigo pues, sí, no, pero entonces... primero primero que nos, quiero que nos cuentes un poco la historia hay un personaje que es una mujer americana típica mujer americana, se típica mujer a, americana. a todas las actrices de cine <risa> que son todas iguales rubias, ojos azules, sí. todas son iguales sí. esta es aparentemente igual sí. y de repente rompe un poco la imagen porque se pone a fumar una pipa en ese momento dicen que entra un personaje un ser que se llama Ramta que dice ser un individuo que vivió en el continente de Lemuria o uh -huh. hace 35.000 años casi nada mucho tiempo ¿no? Uf, ¿y ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa a esa mujer que de repente entra eh, en contacto con ese yo ser? Yo sé poca, poca historia de Jaycee, ¿no? Pero mm, lo que más o menos he leído es que Jaycee estaba, pues nada, eh, a punto de irse de vacaciones Digo, de vacaciones no, pero de camping creo estaban, Habían dicho que las pirámides le daban energía y estaba jugando un poco a, que, a ponerse pirámides en la cabeza Porque si decía que si sí podías conservar los alimentos... Mejor dentro de una pirámide, uh -huh. porque si te no te lo pones en la cabeza en un momento dado, pues podía funcionar con este libro, ¿no? Y bueno, pues según parece, se le apareció Ramta, que era un señor bastante alto, y le dijo que iba a aprender cosas. Y entonces la estuvo instruyendo durante muchos años, hasta que empezó a dar ciertas charlas, que al principio eran conversaciones, y luego cuando ya mmm, ella estaba preparada para, para hacer más, pues decidieron montar una escuela. Ya. ¿Eso ocurría cuando sabes? No, no lo sé exactamente. La escuela sé que... Uf, no, pero en los ochenta y tantos, no sé si fue en el 86, 87. Ya. ¿Y ella era una persona normal, un cero normal, un ama normal, de casa? Normal, normal, católica además. Sí. Sí. Ya. Eh, ¿Cambió su vida, evidentemente, cuando ocurrió eso, no? Imagínate. Yo creo que que de repente te venga un tipo a hablarte y decirte un montón de cosas. Eso, bueno, luego será un poquito crítico. Eh, ¿quién, ¿quién, vio, ¿Quién vio ese personaje? ¿Quién vio a rampta Porque en alguna parte... de Ella. Los, eh, en algún sitio he leído que también lo vio sus familiares o algo así. Pues no lo no sé. No sé si lo vio su hijo o no. Sinceramente, eh, Miguel, no tengo muy tengo muy poca idea. Muy poca idea de, de la vida de Jaycee. Ya. ¿Tampoco te interesa mucho? No me ha interesado mucho. Ya. Eh, lo cierto es que este personaje dice que... ...que conecta con, con este... Canaliza. Residuo, sí, canaliza, Dice fuma, pipa, bebe vino, tinto... Sí. ...y le encanta poner música rock de los años 60... ...me encanta. ...animando a los estudiantes a que bailen. Su mensaje <ríe> principal es... Tú eres Dios, sí. tu divinidad yace en la capacidad, la tende de tu propio cerebro. Uh -huh. Mi trabajo es llevarte hasta ella. Ajá. Eso dicen también los satanistas. Sí, pero... Se acaba de decir eh, nuestro anterior invitado. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Lo he escuchado, lo he escuchado perfectamente. Eh, es curioso eso que, que decía. Yo parto de la base que sí, que vas buscando un poco quién eres y lo que... No quién eres. Ranta dice algo interesante. Dice, no busques quién eres, sino busca lo que eres, de qué está hecho. Busca en tu cerebro... Eh, Tienes que saber de qué está hecho tu cerebro, tienes que saber que hay unas neocortezas, tienes que saber que hay una mente subconsciente, que no es la misma mente subconsciente de la que hablan los psicólogos. Eh, tienes que saber que la conciencia y la energía crean la realidad. Eso significa que cada cosa que tú piensas se manifiesta. Se manifiesta de una forma química, primero en tu cuerpo, porque desarrollas una serie de péptidos a los que eres adicto, a ellos, y... Sigue, sigue, sigue. Sigo. Diez segunditos. Oh, espera, espera, estamos en el cerebro. Espera, espera, estamos en el cerebro. Nosotros tenemos también... Estamos grabando, damos la vuelta la cinta y luego <ríe>